Hacer mi momito Y para que tu sepas cariñito Que yo sufro cuando no te Te estoy cantando, yo sé cómo lo voy a poner y el paseo que yo te estoy cantando, yo sé cómo lo voy a poner lo voy a poner desesperado, porque si es que me quieres tener cómo así es que me quieres tener, por eso es que yo te ando buscando y mientras que yo no te consiga, no puedo tener vida tranquila y mientras que yo no te consiga, no puedo tener vida tranquila